Radiac win of the day, out the l y r i c a l j doesn't say.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 si te parece, ahora vamos a tener un momento muy navideño. 1984. En unos estudios de Londres se reúnen los artistas británicos más importantes junto a algunos del resto del mundo para grabar el tema Do t h e Know It's Christmas como Van Aid, una creación hecha para recaudar fondos para paliar la hambruna en Etiopía. Fíjate, en octubre del 84 se difundió en el Reino Unido un informe de la BBC por Michael Burke que mostraba la hambruna que azotaba al pueblo etíope. El c a n t a r d e irlandés Bob Geldof vio el reportaje y tuvo la idea de recaudar dinero. Llamó al escocés m i t c h Ur l de Ultravox y juntos escribieron rápidamente la canción Do They Know It's Christmas, que posteriormente fue uno de los himnos junto a We Are the Wall, que suena del mítico Live Aid realizado en 1985 con los mismos fines. En la grabación, atención, e h Paul Young, Bono, Boy George, Phil Collins, Sting y George Michael, entre otros. Y se convierte en el momento del lanzamiento en el single más vendido en el Reino Unido, llegando al número uno y siendo la canción de la Navidad del 84. Es Christmas time. n h e c e s i d a d e ser temprano. En Christmas time, we leen el alma y van a ir. estado de ánimo. García. Esto es Kiss. 先生 Seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad. Hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante. Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso. Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera. Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700. 7 0 0 Condiciones en l i n e a directa.com. Si te duermes, pierdes. Ya comienzan las Black Weeks en Vision Lab. Todos nuestros productos tienen hasta un 70% de descuento si vienes antes de las 12 de la mañana. Y a partir de las 12, hasta el 50%. En todo, en Vision Lab lo hacemos bien. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en c o f i d i s te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en c o f i d i s e s y cuenta con nosotros. Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger. ¿Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo? Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de l app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte. Si para ti es importante, Securitas Direct 900-129-129. En cofidisc.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidisc. Cuenta con nosotros.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 variedad en éxitos de los ochenta los ochenta con toda la energía de un día gris m los ochenta con más variedad 20歳の時はフォギアマ、フォギアマ、 En directo desde el estudio 5 de XFM, tu show e s p e r t i n o favorito. Y hoy queremos saber si quieres más a tu mascota que a algún otro miembro de tu familia y que nos cuentes por qué.、De、al llegar a casa, lo primero es saludar y mimar al peludo. Mamá puede esperar. Abrazas antes a tu gato que a tu marido. El menino siempre te recibe con la cola tiesa. María Jesús, desde Olesa. Hola, Mara Jesús, buenas tardes.、Eh, si quiero más a、uh, mi mascota que a algún familiar de mi familia, ¿Sí?、Eh, rotundamente sí. El perro solo pide cariño y comida. A cambio, es fiel y leal. Y nunca, y nunca, nunca, nunca, nunca te deja tirado. A ver, acláranos lo de dejarte tirado. ¿A quién te refieres? ¿Al coche o a tu marido? Franco, desde Tenerife Sur. Hola, gente linda de X. Bueno, buenas tardes para todos. Pues mira, mi perra es lo más hermoso, lo más divino que hay. Y no puedo decir、eh, que la quiero más que a alguien, porque si no sería una sentencia de divorcio. r e tratado. Bueno, creo que ya lo es.、Sí. <ríe> Saludos a todos. ¿eh? Oye, Franco, ¿qué tal el tiempo por tu isla hoy? Te lo digo porque vas a dormir en el porche, s querido. Que hagan siempre un auténtico espectáculo. Esto es. You r e always on my mind. o y e hablando de espectáculos, a ver si te suena esto. Así es, barco a Venus. Fíjate qué energía, qué feeling. Esto tocado en directo con más de 10 músicos y en el escenario 8 cantantes, 12 bailarines, más de 300 trajes. Y vas a poder disfrutar, vivir y sentir una vez más canciones como Maquillaje, Hoy no me puedo levantar, me cuesta tanto olvidarte. Un espectáculo fantástico que se llama Cruz de Navajas Mecano Musical Experience, en el que puedes ir con toda la familia. O sea, los más pequeños de la casa van a descubrir lo que tú gozaste ya en su momento cuando eras jovencito o jovencito. Cita. Treinta años después, toda la emoción de Mecano. ¿Quieres más información? Cruzdenavajas.es. Además, cuando te metas en la web, tienes un acceso súper fácil y rápido para conseguir las entradas que además son súper económicas. Te va a encantar este espectáculo. Por supuesto, te lo recomendamos desde aquí s e p u Esto d e ver. e es Play Kiss con Ricky García. Así combio, gimme that g r e n t t s making me spin now, spinning with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 I feel like I'm laughing in a dream If I was young I could wake outside your school Cause your face is like the cover of a magazine, magazine. How do you do? do you do? The things that meet with it to To that The How chair one ever ever make sense to you to say bye Bye bye、I、see face I Did I in No know say you you you you you do Could do do up Well how have you been baby, living in sin? Todos los días salgo a andar una hora, pero no salgo sola, salgo con vosotros, así que genial. Escuchando muy buena música. Viva p l a y k i s A ver qué buena música me pone ese de Ricky. Hacía años que no disfrutaba tanto de la radio. p l a y k i s y con Ricky García. es una prueba de micro, esto es r o c k a n Wall. Look <música> at them yo-yos, that's the way y o do it. You play the guitar on them. For nothing and you choose to f r e e Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a b l i s t e r on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got install some i n s t a l l e microwave ovens. Custom kitchen deliveries. We got some movies, refrigerators. We got some. Let's h e e Le gusta, pues nunca trabaja. Y digo, yo sí, hombre. ¿eh? <ríe> es muy bonita la frase, pero bueno, en fin. <ríe> Money for nothing. A ellos les encanta su trabajo y nos han transmitido su pasión durante muchísimos años. Son Dire Straits. Oye, por cierto, ¿conoces esto? Pues a la vuelta tendremos un rato muy agradable con Robbie Williams y Nicole Kidman. No te vayas. Esto es Kiss.